Noches, x e n o g l o s i a sansonismo, clarividencia, precognición, levitación, convulsiones, blasfemias, aversión a lo sagrado. ¿Crees en el diablo? ¿Existen las posesiones? ¿Crees estar a salvo de estos seres del Averno? La figura del mal está presente en todas las religiones y creencias del mundo. Este programa es duro y difícil. Vaya por delante, a advertir a los oyentes más sensibles. Bienvenidos a la lupa. Soy Rosa Pérez. Y hoy hablamos. ...de posesiones y exorcismos. Hoy tenemos en la lupa una visita nada habitual. Se trata de una persona valiente y generosa. Padre Juan José Gallego, exorcista de la Archidiócesis de Barcelona. Bienvenido y gracias por su predisposición para estar con nosotros en el programa. Gracias a vosotras por la confianza, que siempre es algo que es muy de agradecer. Un programa sobre posesiones, sobre exorcismos, sobre el mal, en definitiva. No es fácil. Porque detrás de cada caso hay un drama, un sufrimiento, tanto para la persona afectada como para sus familias. Eso, eso que acaba de decir me gusta mucho porque se trata de personas que sufren, que sufren terriblemente. Y solamente el hecho de acogerlas, de estar con ellas, de afectarlas, de afectarle lo que te dicen,、eh, o por lo menos fiarte de ellas,、eh, eso es algo que. Solo nos damos cuenta de lo que significa cuando estamos en ello, cuando somos nosotros los, las personas que no nos encontramos bien. Y precisamente yo lo que intento, llevo casi seis años con esto,、pues、me queda muy poco, pues es precisamente eso de, de acoger, de ayudar, de compartir. Y o s o y dominico, y de, se cuenta del fundador nuestro, que es Santo Domingo de Guzmán, que solamente perdía la paz y la calma cuando se encontraba con alguien que sufría. Y yo me siento muy en la línea de él. De ayudar y de comprender y de aceptar a las personas como son. Seguramente que esas personas、eh, y sus familiares están muy agradecidos por la labor que ha realizado en sus vidas al llevarles de nuevo la paz, principalmente. ¿Desde cuándo existe la figura del exorcista? Bueno, hay un ...el padre amor, que es un exorcista de Roma del Vaticano. s e r a muy mayor, pero dice que、eh, se encontró con un cardenal que le estaba h a b l a r d e algunas cosas y que el cardenal, así en un momento de, de confianza, le dice, porque usted, padre amor, y yo sabemos que el demonio no existe. Y sabe lo que le contestó el padre amor, y dice, señor cardenal, dice, le voy a regalar un libro que dice que el demonio existe.、Y、dice, ¿qué libro es ese? Y le puso el evangelio. <risa> o sea que nosotros lo tenemos en el evangelio. Jesucristo realiza a. Posesión, o sea, libera varios casos, hay por lo menos tres o cuatro casos que están comprobados, que están en el Evangelio.、Eh, o sea que, y luego, desde el punto de vista de la parte, diríamos,、eh, secular, l l a m a r l o como queramos,、uh -huh. hace cuatro mil años que ya existían en Persia,、eh, ya existían exorcismos. Es decir,、eh, con los dioses de ellos y lo que tú quieras, pero, pero ya existían, ¿eh? Eh, o sea que esta no es una cosa que nos hayamos inventado ahora. Ahora está más, más de moda, vamos, más de moda no, está porque、eh, yo cuando me encuentro con compañeros y con gente que, bueno, pues tiene sus cosas, pero eso todavía existe, digo, pues sí, que Dios, que no te toque a ti nunca cosas de estas. Porque verás lo que es, lo, el sufrimiento es terrible porque además es un sufrimiento que no pueden compartir con nadie, porque se ríen de ellos y le dicen que están locos. Y eso es lo terrible. O sea que en ese sentido no es. Eh, la iglesia, sabes que está reglamentado en el,、eh, diríamos, hay un ritual, como hay que hacer el exorcismo, etc. Y hay un, un ritual que es después del concilio de 1999.、Eh, fue el último, porque es un tema difícil, fue el último ritual que se aprobó ya en tiempo de Juan Pablo II. Y hoy pues hay un poco una, p e l e a que a mi m o d de ver es, Es el demonio el que la ha metido, de que si no vale este, este ritual, que es mejor el de latín o de antes. Bueno, yo creo que eh, eh, el s o r f i s m o es un acto de la iglesia y yo, si lo hago, lo hago porque con el instrumento que la iglesia me ofrece, que es el ritual y se a p r o b a d o por la iglesia. ¿Cree que el caso es auténtico? No lo sé. No, supongo que no. Pero creo. prudente juzgar que sí reúne las condiciones que exige el ritual. Quisiera que se acercara usted a la residencia de Adamia y trajera una sotana para mí, dos a l b a s una estola púrpura y agua bendita. Ahí, su ejemplar del ritual romano a n t i g u o Creo que debemos empezar. l e v i a t á n Satán, Belcebú, Diablo, es el mismo personaje. Y para comenzar a separar conceptos, digamos que es el jefe de los demonios. e、pues、Sería l Satanás, diríamos. Sí, bueno, en esto depende, va muy unido a las culturas. e h O sea que depende de. Cada uno de estos nombres significa una cosa. Lucifer significa luz, estrella, etc. O sea que. En este sentido, hay que mirar caso por caso, no podemos hablar así en general. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí.、Eh, se habla mucho de la jerarquía de los demonios. Pues, sí, porque、no、sé la、ya. hay, ¿no? ¿O no la hay? Bueno,、eh, hay que, yo en esto de <ríe> los demonios procuro atenerme a la palabra de Dios, en el sentido de, luego hay mucha literatura, mucha,、eh, que en este sentido, pues, Puede ser o no puede ser, pero son cosas ya muy posteriores. Así como、eh, de los ángeles tenemos que la Biblia nos habla de San Gabriel, Gabriel, Rafael, etc. con cierta cosa. Con esto de los demonios es distinto porque según en un momento u otro es el espíritu del mal. Y el espíritu del mal, los demonios son espíritus que se rebelaron contra Dios en un momento determinado. Y Dios entonces los, los expulsa. Y entonces ahí, según que tomen una figura u otra, ¿eh? Eh, ahí es donde nosotros tenemos que andar con cuidado. Y lo que sí que existe, mira, yo tengo aquí,、eh, precisamente tengo una conferencia ahora el, el miércoles en, en Salamanca, y tengo aquí dos puntos que, que creo que son importantes. De, digo, el demonio es una criatura creada de la nada por Dios. Lo mismo que los ángeles son también creados por Dios. Es, en una palabra, no son dioses, dependen de Dios. Es decir, es una criatura, es c r e a d o por Dios. Los demonios en un momento determinado se rebelaron contra Dios y dada su naturaleza su decisión fue definitiva. Desde este momento su misión es apartar a los hombres de Dios y para ellos usan todos los medios que tienen a su alcance y que Dios permite. Ellos no consiguen nada para ellos, solo buscan hacer el mal Y ver si de esta manera nos apartamos de Dios. Es decir,、eh, la idea del demonio es, es, la personificación del mal. Pero son espíritus. Por eso cuando nos presentan de formas, etc., eso va unido a las culturas y depende un poco de, y a la situación. Santo Tomás,、eh, cuando habla de las tentaciones del demonio dice que no todas son iguales, sino que a cada uno el demonio le tienta según aquello para lo que está más propenso y donde ve que es más fácil entrarle. O sea, que él es un hombre muy inteligente, es un espíritu, y como espíritu, pues tiene una serie de cosas que son verdaderamente impresionantes. ¿eh? Uh -huh. Tengo aquí una cosa que creo que es importante que te voy a decir, y es,、eh, fíjate tú, un texto de Hitler, el ...el alemán,、uh -huh. que creo que merece la pena, porque no se conoce, y son palabras textuales de él, p e l o leo porque creo que merece la sí, pena. Sí, sí, adelante. p a la gente、adelante. le pueda a y u a r Dice. Dice, porque tuvimos a Hitler y a Stalin, por supuesto que los tuvimos y que hicieron daño, pero también tuvimos a los aliados y tuvimos una fecha maravillosa que vendría que ni pintada para una jornada dedicada al demonio bajo el patronazgo de la UNESCO. El 8 de agosto de 1945 es el día en que el Tribunal Militar de Nuremberg Codificó jurídicamente la noción de crimen contra la humanidad. Pero fíjate que dos días después se hizo esto, que habían lanzado la bomba de Hiroshima y la víspera de la bomba de Nagasaki. O sea que、eh, establecen el crimen contra la humanidad precisamente los días que aquello terrible de, de, de Japón De las bombas atómicas. De suerte que los que denunciaban el gran crimen eran también los mismos que teniendo ante los ojos los efectos de la primera bomba atómica, también la segunda、eh, bomba, declaraban los crímenes. O sea que esto es la, la mentira que hay en estas、sí. cosas. ¿Te das sí, cuenta? d i c e La víspera de Nagasaki, de suerte que los que. Eh, denunciaban el gran crimen, crean también los mismos que tenían ante los ojos los efectos de la primera bomba, lograban también la segunda y la lanzaban. El 8 de agosto es también la fiesta de Santo Domingo, que es el fundador de los dominicos. Un día un fraile le preguntó, Maestro Domingo, estas grandes desdichas no acabarán nunca. Tras un largo silencio respondió, ciertamente, Toda esta maldad acabará, a c a b a r á pero su término está lejos. Muchos derramarán su sangre bien. Pero no es este el texto de, que te quería yo decir de Hitler, sino que es un texto que lo voy a leer también porque me parece que el, lo, en uno de los discursos de él, que、claro, tiene muchas cosas, habla del demonio y habla del demonio con una, con una soltura impresionante. Estas son palabras de Hitler y dice así. A menudo tengo la impresión De que hay que pasar por todas las pruebas enviadas por Satán, los demonios y el infierno, antes de obtener finalmente la victoria definitiva. Sin duda no soy lo que se llama un beato, con seguridad no lo soy, pero en el fondo de mí mismo soy un hombre religioso. Es decir, creo que cualquiera que combata valientemente en esta tierra, conforme a las leyes naturales que fueron creadas por un dios, aquel que nunca capitule, sino que se reponga sin cesar y siga siempre adelante, ese creo que no será abandonado por el autor de esas leyes, sino que finalmente obtendrá la bendición de la providencia. Y así es como ha ocurrido con todos los grandes espíritus de esta tierra. Estas son palabras textuales. ¿Quién habla así de pasar la prueba demoníaca y de recibir la bendición de la providencia? Es Adolf Hitler. Evidentemente, estas líneas están sacadas de su discurso a los industriales del 26 de julio de 1944. Inmediatamente después de una derrota militar, a posteriori uno se da cuenta del voluntarismo de la soberbia. Y de la obstinación que aflora en estas palabras, pero solo a posteriori. ¿Usted、pues、cree no, que, que Hilder, en este caso que estamos hablando de él, podía tener su maldad y bueno, la crueldad que llevó no, yo, a cabo yo, yo, con tantas miles de personas? ¿Cree usted que él podía tener alguna influencia? Pues puede tenerla, desde luego. Si identificamos el mal con, con Satanás, pues sí. Porque son cosas, son cosas que están llegando a un extremo tan fuerte, tan fuerte, que, que son inconcebibles. Porque fíjate aquí lo que dice aquí, que esto, esto indica mucho, eh. Dice que hay que confiar en las leyes, que en el fondo está admitiendo la ley natural. Lo que pasa, claro, una ley natural donde la interpreta a su manera, ¿eh? Eh, Mira, el, hay un texto que dicen, no es de h i t l e Dicen que el demonio se alegra mucho de dos cosas. O que le demos una importancia de primera figura, o de que prescindamos de él, de, mejor dicho, que lo ignoremos. Sí, que no se hable de él. Que no se hable de él. Que, que、no、lleguemos、existe. a pensar incluso. Que no existe. Que no existe,、no, e Tú sabes que hay, hay por ahí clérigos y hay religiosos,、mm. etc. Sí, que niega sí. su existencia. Sí, totalmente,、mm. totalmente. Luego te leeré un texto de, de Pablo VI que. Para mí es un texto clarísimo. Lo pasó muy mal. Si luego leo el texto que lo tengo aquí, lo sí, pasó、acuerdo. muy mal porque se le echaron encima de qué manera, eh. Padre, ¿cree usted que el diablo actualmente nos está ganando la batalla? Pues en muchos aspectos sí que la está ganando. Porque, fíjate, en primer lugar, toda la negación de toda la trascendencia, pues a él le interesa. De Dios. De todo lo sobrenatural, etc. Esto está claro. Eso que os leía de la bomba,、eh, tú no me dirás a mí que eso no tiene. Acaban de tirar la bomba esa de Nagasaki de、sí. esto, y están declarando el crimen que habían cometido los otros, el crimen、mm. contra la humanidad. Ahí, sí, ahí cuando、no、ambos estaban cometiendo el mismo crimen. Más gordo, que al fin y al cabo, matando a inocentes. ¿De qué manera?、Eh, que... Aparte de eso, padre, uno. Pone la televisión, lee el periódico, solamente ve barbaris. Sí. Solamente vemos el mal. Lo vivimos todos y estamos todos dentro de, precisamente, de, de, de esa, diríamos, de esa fuerza que nos envuelve. Y es, pero lo bueno es lo que yo decía antes: que el demonio nos tienta, nos provoca, pero los que. a f e c t a m o s o negamos somos nosotros. Cimi, Por qué me has hecho esto, por favor, Dimi. Tengo miedo, tú eres mi madre. Por favor, tú. hijo, Cimi, y se p o l e curas menos. ¿Era Pasta o crevatismo. ¡Uno eres,、no、eres mi madre! madre? No escuche. ¿Por qué d e i m e Por favor. Nuestra e x i s t e n c i a es una lucha continua contra el mal, ¿no, padre? Sí, pero es lucha donde, fijaros, yo el otro día tuve un fenómeno muy raro aquí con un exorcismo. Porque estaba violentísimo el que estaba yo exorcizando. Y en un momento determinado digo, ¿por q u e tú estás derrotado? Decía yo, estás derrotado en Jesucristo. Dice, no, yo soy Dios, porque ya aquella e una cosa terrible. El demonio está derrotado en Jesucristo y con Jesucristo, y es donde yo me apoyo para hacer los exorcismos. No es que yo tenga ninguna fuerza, ningún poder especial. Es en Jesucristo y en la fe. Jesucristo venció al mal ¿eh? y venció a la muerte. Y en él y con él podemos vencer también al mal y a la muerte. ¿Por qué los liberados?、Eh, porque sí,、si, de verdad es que a mí me encantaría poder tener uno para que nos contara un poquito su experiencia desde el respeto, entiéndame.、Sí. Pero no es fácil. No, no es fácil porque r e c u e r d a les hace presente unos momentos que han sido tan dramáticos y tan esos que es que había algunos por ahí que en los que se, se ofrecería serían los menos, diríamos, menos. m a s explico lo que te digo. r í a muy interesante.、Eh, quizás, yo he tenido pues... gente que se me ha ofrecido, ¿eh? Me ha ofrecido, d e c i d i si quiere alguien que se ha liberado, si q u i e r e yo voy, digo sí, pero yo también tengo que tener mucho cuidado. Porque hay una, un aspecto y una、no、serie sé, de cosas. Por eso, por ejemplo, yo me han ofrecido varias veces filmar esos cismos. Y he dicho que de ninguna manera, y eso no lo permitiría nunca. a、claro. u n q u e él quisiera、eh, esto, porque el que yo no querría sería yo. Porque creo que, aparte de eso que está prohibido por las leyes de la iglesia, que entren en e los medios de comunicación, otra cosa es que tú hables de eso como estamos hablando nosotros ahora,、sí. sin dar nombres y, y hablando sí, sí. en general,、eh, pues si luego te encones en una situación muy delicada, porque la gente está,、eh, muy, dice, i no d le tapamos la cara, digo nada, yo eso no lo admito de ninguna manera. Ahora,、sí. eso tiene luego otra ventaja, y es que el otro día me decía un señor, dice, tuvimos un caso muy raro, muy raro, y me decía, dice, esto tenían que verlo algunos, sobre todo algunos obispos, para que se dieran cuenta de que esto sigue existiendo, y que por desgracia se da, y se da con unos fenómenos verdaderamente a veces que te, te, te impresionan, n ¿eh? Que me, que, que, luego sí que me gustaría que me contara, que me contara, porque realmente hay gente que todavía crea que eso es,、eh, solo mí, en las películas, me... ¿no? A mí me llaman a veces de que eres un ingenuo, y bueno, yo sé lo que quieras. Yo, yo antes de esto, yo no había. Yo empecé a ser e s o c i s t a aquí en Barcelona, me lo pidió el señor Cardenal, y bueno, pues como nadie nace aprendido, vamos a intentarlo. Y te puedo decir que me ha servido enormemente para fortalecer mi fe y mi confianza en Dios. Porque sí、si、que te ves. No sé si habéis visto la película El Rito. Y ahí el protagonista, el, ahí personifica. Yo me sentía identificado con él de una manera impresionante. Incluso llega a estar poseído él al final y lo pasa muy mal. Y, y yo ahí me sentía porque delante de. te encuentras ante el mal, que no sabes qué hacer y, y, y te encuentras impotente. Yo tengo un. cuando、ah, realizo el exorcismo, me encuentro con una profundidad y una creencia en Dios enorme. Y el día que yo no lo tuviera eso, yo sería.、Eh, Renunciaba inmediatamente a ser el p r i e t a r i La Lupa con Rosa Pérez. En tu radio.com Padre Gallego, ¿hay un demonio determinado, identificado? Al cual cueste más sacar del cuerpo de una persona? Yo en esto no, no ando, ¿cómo se llama?, individuando. Incluso yo, hay una cosa que algunos exorcistas lo hacen, yo no lo he hecho nunca: preguntar cuál es su nombre, porque eso es la teoría esa de que si dices el nombre puedes dominarlo y tal. Es que yo no lo domino, yo lo que le pido a Dios es que lo, lo domine y que lo saque, ¿entiendes?、Si、a mí me importa muy poco si es el demonio tal o el demonio cual. Porque aparte de eso ya decíamos antes que los nombres a veces responden a circunstancias concretas y hay mucha cosa también de cosa, e、eh, no están en el evangelio, pues, pues no hay, sí, aquello que te pregunta cómo te llamas, somos legión, etc. Bueno, pero eso, e s es una cosa, yo diría que los demonios son malos todos, pero malos, malos de verdad. Y、sí, sobre todo, hoy día hay una teoría,、eh, que dice que si no es, no eres tú, sino que son tus antepasados los que han hecho algo y las a m b a s perdidas que hablan de esto, qué tal, o sea, cosas de esas. Hay, hay mucha literatura. Y luego, hay una cosa que yo quería hoy destacar y es que la nueva era, la New Age, está、mm -hmm. haciendo un daño atroz en estas cosas. Porque han cogido cosas del cristianismo, Y lo, las han puesto a su manera, hay que ir a la luz, pero ahí no hay ni Jesucristo, ni Dios, ni nada, y ni demonio tampoco, hay que ir a la luz, y la luz. Y eso, yo para mí, yo he encontrado gente que está sufriendo enormemente en este sentido, porque yo me fío de una persona que es la persona de Jesucristo, pero yo de, de una luz, de una cosa así, es verdad que se puede hablar,、eh, como se llama, metafóricamente, de la luz, que Jesucristo es la luz, etcétera, de acuerdo, pero si no hay. Detrás de la luz, una persona, yo no. Eso me, me crea a mí muchas dificultades. Padre, ¿cómo distingue usted que lo que hay dentro de una persona que acude para que usted le auxilie es un ser maligno y no se trate de una histeria? Bueno, pues sí, h a e s una pregunta muy inteligente. Y una pregunta que yo me hago delante de todos los que vienen. Y esto será, en primer lugar, yo pido que me traigan un certificado de un psiquiatra ¿eh? o de un médico. ¿Sabe s lo que te quiere decir? O sea,、sí. para, para saber que. Y yo tengo aquí un médico y le pido, pues, que cuando haya algún caso lo mando a él, le digo, vete, y, y estamos en comunicación. Es un hombre que cree en estas cosas y a mí me ayuda enormemente. Y luego, psiquiatras también, tengo psiquiatras que me ayudan. O sea que yo、eh, hice, el otro día vino un señor a verme desde Madrid. Me llamó y me decía que quería ver si yo le hacía un exorcismo porque en Madrid no se lo querían hacer porque no le veían esos síntomas que acompañan, que a veces acompañan a los posesos y no le querían hacer. Y yo le dije, mira, yo,、eh, pero él vino porque dice que me había visto, mí, me había oído en una entrevista que yo decía que Eh, eso de tener la certeza total y absoluta de que uno está poseído, esto que yo no lo tenía nunca. Digo, si fuera así, no yo hubiera hecho ningún exorcismo.、Es、decir, tienes, diríamos, sospechas, tienes indicios, te parece sí. que sí, tú crees, pero la certeza total, yo no lo he tenido en ningún caso. Ahí, y mira que he tenido casos, pero siempre queda, es aquello que dice Santo Tomás. Dice que、eh, un milagro lo ve mucha gente, y a y algunos que lo aceptan y otros que no. Y además, dentro de esto, yo que sé. Siempre cabe la posibilidad d a lo mejor es una enfermedad que todavía no conocemos. Ya te digo, pero yo sí veo que hay, sobre todo, rechazo de Dios. Si hay、eh, sentido ese diálogo que t u v i e r o con uno, o diálogo, que me decía que él era Dios y que él era tal y cual. Entonces, eso sí que me ayuda a mí a ver más que los signos de que adivinan, de que hablan lenguas extrañas, etcétera, etcétera. Eso sí que me lleva a mí a tener ciertas sospechas de que ahí puede haber algo. Y entonces, cuando yo veo que puede haber algo, es cuando hago el exorcismo. Porque el exorcismo no es ningún rito mágico. Es una, un sacramental, no sacramento, un sacramental de la Iglesia Católica. Y por tanto, todo está fundado y apoyado en la fe, en la confianza en Dios. Y es Dios quien l o realiza. Por eso, cuando Los esofistas tanto preguntan si eso tiene que ser, hay que poner las manos en tal sitio o en otro. b i e n eso era es parte de lo que sea. Yo, por ejemplo, como hay a veces, puede haber peligros de que interpreten mal algunas cosas, yo, por ejemplo, a las mujeres no le s pongo las manos en la cabeza. Les digo ¿Por qué? Las manos y porque puedan interpretar que puede haber algún signo, no, yo q u e sé, que el sacerdote está buscando y otra cosa, así en castellano. No sé,、si、me estoy contenta de lo que t e digo. Decir, sí, sí, sí. Y, y bueno, y eso, pues yo estoy seguro, eso me pasó una vez, no era de sorcista, pero confesando, vino una señora a confesarse y me dice, pues, me acuso de que he pensado mal de usted. Y me、sí. entró a mí la curiosidad. Y digo, ¿y qué es lo que pensó de mí? Dice que usted no ponía las manos para, Para dar la solución en la confesión, digo, digo, si es que eso no lo manda, la... no está en el ritual, se puede poner o no se puede poner, pero me llamó la atención. Yo no sé si es que aquello me influye a mí ...que todavía en esto, ¿entiendes? Y ya le ha frenado, ¿no? Sí, sí, yo no lo sé, porque e s es. A, a alguna persona sí que me lo ha pedido y pues si me lo pide ya es distinto. Sí,、claro. Porque en esto hay que andar con mucho cuidado, ¿eh? ¿entiendes? O a sea, De parte de、sí. eso. p u e sabes s que te expones a todos los riesgos. Sabes que en Madrid hubo un fallo muy grande, a un pobre hombre lo hundieron porque,、eh, pues yo qué sé, pues,、eh, con esa cosa, si le hacía cruces en la barriga y en la mujer y no、claro. sé qué, ya entonces empezaron a decir porque lo f i l m a r o n y tal. Y en e s e sentido hay que andar con mucho cuidado. Yo mira, sí, los seis años. Que, que, que llego, no hay que protegerse solo del demonio, ¿verdad? También del humano. Los <ríe> otros, e a n t s son tan malos como demonios, no、sí, es、pues sí. el demonio m í o ¿entiendes? Y, y o en ese sentido,、eh, te digo que en los seis años que llevo, gracias a Dios, o bien declaraciones, que te coge una declaración y te la, te la, te la tuercen en todas estas. Gracias a Dios me queda poco tiempo, me queda, porque yo termino ahora de, De sorcisa, yo no sé lo que pasará. El 1 de marzo yo termino los seis años que llevo de, de mandato del señor obispo. Yo no sé lo que pasará aquí como estamos todavía. El obispo está ya terminado y está, no lo sé. Yo no sé cómo. Pero yo, el 1, el 1 de marzo, si no me dan nombramiento nuevo, yo termino de e sorcisa. Y yo vivo de tal manera que lo que hago, lo hago por mandato del obispo, que yo no me atrevería a. En conciencia, hacer un exorcismo si no tengo la autorización del obispo. ¿Sabéis qué pasa? ¿Me gustaría el... seguir en, en el e s o r d e n Bueno, ni, ni me gusta ni no me gusta. Yo sé que hay gente que, a la que he ayudado y gente que quiere seguir. Y yo, pues en ese sentido, si veo que el señor obispo no tiene problemas y me lo dice, yo tampoco le pondría ninguna dificultad. No es que sea un, un plato de gusto, ¿eh? porque el... terminas muy cansado. Porque estás aquí, luego cuando te salen, el otro día vino una chica de 32 años. Que ciertamente aquello fue terrible, porque con unos gestos, con unas cosas que aquello era, pff, llegabas a tener, yo digo miedo, pero, pero, y veías tú cuando le decía vamos a rezar, y rechazaba de una manera terrible, y unos gritos y unas cosas, escupía, yo que es una cosa verdaderamente, y terminó tranquila. No sé si se quedó o no l e p u d o porque quedó de volver otra vez, y veremos a ver. Entonces,、eh, están aumentando los casos de influencia o de posesión. Sí, yo, yo Hoy en、sí. día se dan más, más casos.、Eh, sí, han... y, luego, y luego también hay, mira, yo mucha gente, una de las cosas cuando vienen a verme,、pues、después de varias preguntas y tal, le digo, ¿y por qué has venido aquí? Y muchos han venido porque me han visto en alguna entrevista o en la televisión o en la radio、sí. y han dicho, algo de esto me pasa a mí. Y vienen a que yo les. Por eso creo que es importante vosotros, los de medios de comunicación, el que deis a conocer estas cosas, que existen estas cosas. Es como si fueran enfermedades que existen. Y que la gente, pues no. Mucha gente viene, porque yo tengo gente que dice: Yo hace muchos años estoy padeciendo cosas de estas. Y como resulta que no sabía dónde ir. Y me ha dicho, mira, vete a ver al padre gallego porque el padre gallego yo estuve allí y me ayudó y tal y cual. O sea que, en este sentido,、eh, hoy día, luego la, la televisión, bueno, la televisión hay cosas muy, muy raras, pero bueno, algunas cosas muy raras. Pero en este sentido, yo sé, el otro yo tuve una entrevista en el. ¿En cuarto de m i l e n i o s Pues tuve esa y resulta que, pues he tenido bastante gente que ha venido por aquella entrevista. Claro, teniendo en cuenta además que es un programa muy visto, evidentemente.、Pues、es, entonces, y entonces, yo por eso te digo que yo en ese sentido, dicen, es que tú eres, te gusta lucir el tipo. No, lucir el tipo no. Lo que pasa es decir a la gente que hay, hay cierta posibilidad, y no digo que todos se curen, pero por lo menos yo estoy seguro que el que ha pasado por aquí o, o por el exorcista, si es un hombre que tiene sentido y es un hombre de fe, pues le ayuda. Te、claro. ayuda porque además, h a y muchas veces g e n t e que d e c e mira, ten cuidado que te estás equivocando, que ahí no hay nada, ahí estás, tienes que ir al médico, tienes que empezar a trabajar, tienes que. O sea, yo creo que ahí tienes que hacer. Entonces, estás haciendo, es una ayuda enorme.、Y、aparte de eso, nosotros lo que hacemos es lo siguiente: y es que en esto hay mucha mentira. Y hay otro día una señora que vino, le habían pedido d 200, 2.000 euros por, por curarla. Y hay una cosa en eso terrible. Y yo, que también, desde que el también me gustaría que hablaríamos ese también de, e s e tema. Sí. Pues sí, pues mira, de... yo, yo en este sentido, desde el principio, cuando vienen, ¿cuánto vale eso? Esto no vale, yo no cobro nada. A mí me paga diócesis、si、una pequeña cantidad, etcétera y tal, eso sí. Y luego, hay gente que luego se empeña o le dice a la secretaria que está aquí, ¿no? Pues le da un sobre <risas> o lo que sea. Pero yo le digo, no cobra nada, Y, y o no cojo dinero. O sea que, ah, pues no, pues yo no, pero usted para los pobres o para o u e s e Ya, ya es una cosa totalmente aparte aquí. Nadie deja de venir porque no t i e n e dinero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. sí, sí, sí, sí. Y luego ya más te digo, desde el momento que nosotros empezáramos a cobrar o a pedir la voluntad, estábamos ya cayendo en... Eso, o sea que eso, eso te da una libertad enorme a ti de trabajar. ¿entiendes? Yo te digo, a mí yo recibo una pequeña cantidad, porque además tenemos aquí, yo lo hago en el convento y tenemos una sala y también un poco la luz y tal, me dan una pequeña cantidad en el obispado, y eso sí. Y luego hay gente que te da y dice, pues toma le doy esto, 20 de euros, para que se lo dé a quien quiera. Bueno, los pobres o, o para el culto, que, eso ya es una cuestión aparte. Yo, en principio, esto es grande.、Eh... Sí. Sí, porque es que, no, no,、eh, está bien además que, que lo comente,、mmm, sobre todo para que la gente que está pasando por una situación así crea otra. no... La, estuve, estuve viendo la televisión y decían que se han unido los、eh, sepultureros o vamos, o los de los pompas fúnebres de Valencia para los que no tienen medios para cobrarle menos los, los funerales o el entierro, porque es que no tienen dinero. Hay que dejar claro. Ciertamente, primero, que una persona que, que, que se encuentre en esa situación que acuda a su médico, a su psiquiatra, y, y, el, y bueno, si, si realmente no tiene ¿no? una enfermedad, que acuda a, a, la, a su parroquia,、eh, y bueno, ellos le guiarán, ¿no? Lo que no, lo que desde aquí. Es, Eh, bueno, pues que la gente no vaya a curanderos, no vaya a hacerse limpiezas, se... bueno, porque posiblemente no, lo, que, todo, lo que les dejen es sin dinero y psicológicamente muchísimo peor. Y oyes, y yo he visto, me han dicho que hasta 2.000 euros por curarla, que luego no hacen nada, ¿eh? Claro, no, que me、no、van a hacer, deja de quitarles、pues, o sea el dinero y ya está. Y en este sentido es una cosa que verdaderamente. Y bueno, y entonces, pues mira, es un acto de la iglesia. Yo digo, no, esto lo, es, un, es un servicio que presta la iglesia católica, que entre otras cosas también e s t o es un servicio que presta. Porque yo me paso prácticamente,、eh, ahora desde que me jubilé de profesor de la Facultad de Teología de Valencia, pues prácticamente empiezo a trabajar a las 10 de la mañana y hasta la 1 estoy y luego a las 5 y estoy hasta las 7 hasta las 8. Todos los días. m a e a Y terminas, terminas, Verdaderamente cansado, eh. No, pero ahora, la, la fuerza、eh, le tiene que llegar de Dios porque te ha p a s a o Bueno, pero me refiero humanamente: el cansancio es muy fuerte porque estás ahí con l、claro. a tensión, del, no sabes quién tienes delante,、mm. y, tienes, y a, veces, a veces la cosa es muy dura, e ¿eh? Y en ese sentido, y por eso te digo que yo ahora voy, ahora, voy a dar una conferencia a Salamanca, precisamente sobre esto. Y, y entonces, vamos, sobre el exorcismo. Y entonces, el título que han puesto es, la iglesia lucha contra el mal. Y, y entonces me va a venir muy bien, van a ser cuatro o cinco días que voy a estar fuera de aquí, y esos días, pues mira, me dedicaré un poco a, a descansar, porque terminas, es ese cansancio, no, naturalmente lo que tú dices tienes toda la razón, es ese cansancio de físico que estás, estás, estás cansado. No, bueno, tiene que ser、eh, un cansancio también mental, ¿no? De, de esa lucha.、Bueno, no, mental, me refiero a eso. Sí, sí, por de, eso, una lucha de, mental. Porque estás、sí. ahí, además tienes que estar con una, eso, porque cuando llega uno, cuando llega uno por primera vez no sabes quién es, dónde viene, sí, qué、claro. quiere, y, y hay que hacer. Además, yo, yo a veces hay casos donde estoy dos y tres sesiones antes de hacer el exorcismo, si es que lo hago. Es decir, hasta que yo tengo cierta cosa, Eh, además, aquí tienen una confianza enorme porque te cuentan todo, y lo que estoy notando es que las mujeres, la mayoría de ellas que vienen, están separadas o divorciadas. No tengo yo el porcentaje, pero la mayoría de ellas, s ¿eh? O bien traen a sus hijos, o bien ellas. ¿Entiendes? O sea, que en ese sentido es, es un poco. Es curioso, es curioso el detalle. Sí, sí,、eh, sí, es, es una cosa porque, hombre, tienes que preguntar porque no es lo mismo una persona que vive ya sola, pues bueno, sí, sí. pero, y entonces, pues, no, no, es que estoy separada, estoy divorciada, no sé qué, estoy en pareja, también hay muchos, y t a l no, pues sí, sí, no, estoy en pareja, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues, pues, pues mira, por lo menos a, a escucharle y aceptar, vamos, a, a ver lo que es. Padre, muchas、eh, personas que, que acuden, ¿no? ¿Van por una incursión en el mundo del espiritismo, como la Ouija, por ejemplo? O... Sí, eso tiene una influencia muy grande. Y, y el espiritismo también. Y luego también las sectas satánicas, que hay bastante gente, y eso que aquí vienen solo los que han salido de ellas.、Yo、he tenido varios casos de sectas satánicas, que es terrible. Tengo un muchacho, un negro que viene de Nigeria. Que este fue, tuvieron un profesor de niños, que era de una seta satánica, y está el pobre hombre, está ahora mejorando bastante, pero lo ha pasado terrible.、Pero、ha que, quedado, ha quedado i n f l u e n c i a d o Totalmente tocado,、este. totalmente tocado y una cosa terrible. Es un muchacho muy inteligente además. Padre,、sí. ¿y los niños que, que, que no tienen contacto con, con esos mundos? Bueno, yo he tenido casos, tuve un caso de un niño de nueve años o de diez, y me decía su madre que había visto l o h a visto levitar en la cama y unas cuantas cosas y tal, y dije que venían, venían de lejos, y vinieron, y, y, entonces yo hablé con él, rezamos juntos y tal, pero luego cuando le dije, ¿quieres que hagamos el r e s u r g i s m o llama a tus padres? Se negó n o Lo quiso. Luego su madre dice que sí, que parece que está mejor. Y ahora hay un niño de, de poco tiempo que me ha n dicho que, que sería bueno que lo hiciéramos. Bueno, ya v e r í a m o s a ver si lo hago o no lo hago. Y luego también otro muchacho de 12 años también. De más pequeños, pues tengo un caso ahora de una niña que tiene 13 años, es muy difícil. No soy capaz porque se niegan a l n t u m Porque como no haya colaboración, porque sabes que el exorcismo tiene varias partes. Y el exorcismo tiene que ser. Tiene que aceptarlo el que viene. Por eso los que vienen, cuando dicen, es que me un, decía una señora en una entrevista, es que usted fuerza a la gente, yo no fuerza a nadie. El que viene aquí viene porque quiere, pero si quiere que yo le haga el servicio, él tendrá que atenerse.、Y、si yo cuando le pido, si renuncias a Satanás, tiene que renunciar a Satanás. Y cuando tú crees en Dios, tiene que creer en Dios. Y cuando nosotros le, le, le digo, hay que pedir esto y lo otro, Ahí sí, si quiere, si no. Yo, no le, yo lo que no puedo hacer es inventarme un exorcismo. Yo lo que hago es le aplico el exorcismo que la iglesia me está ofreciendo.、Pues、¿Y no si no renuncia、mismo? a Satanás, a ver, ¿no, no hay posibilidad? No, no, esos son. Hay que. ¿Cómo se llaman la, las promesas del bautismo? La, la renuncia, las renuncias bautismales, es decir, r e n u e a Satanás, a sus pompas, a sus t a l y t a l Y eso le digo, le insisto, digo, q u i e n e s tú hay que hacerlo, dice cuando te bautizaron, si te bautizaron de niño, lo hicieron tus padres y tus padrinos. Pero ahora tienes que hacer tú. Y sí, sí, la gente no se opone. Pues yo le digo que, precisamente, los que vienen aquí, vienen porque creen en Dios y porque piensan que el único que puede, dice, porque el que llega aquí ya viene de todos los psicólogos y psiquiatras y todos los curanderos y todo. Y ya entonces vienen aquí porque es ya el último recurso que les queda. ¿Entiendes? Por eso el que viene aquí viene ya a las últimas. Porque、eh, te dice, no, tú lo que tienes que hacer es mandarlos al psiquiatra. Digo, si es que ya tienen el psiquiatra, hombre. Si ya cuando vienen aquí ya l e preguntas, has estado internado, ¿verdad? Sí. Y en cuatro sitios, sentados. Y has intentado varias veces quitarte la vida, ¿verdad?、Pues、sí. Y gracias a Dios no lo has conseguido, ¿no? Gracias a Dios. O sea que,、eh, hay una, una cosa aquí, el que viene ya. Y、dice, ah, pero es que necesita al psiquiatra. Si es que el psiquiatra ya, ya le ha dado, porque el psiquiatra una vez dice es que está esquizofrénico, es que es bipolar, es que tal y cual, ya se queda satisfecho y a s í a h o r a sigue sufriendo. ¿La práctica adopta alguna vez un exorcismo a algún psiquiatra? No, no lo quieren ellos, no lo aceptan. No, no. Porque normalmente, bueno, h ahí para, todos los, para todas las cosas, ¿eh? porque. Eh, pero yo. Médicos he tenido, psiquiatras aquí que vengan a, médicos que hayan venido aquí、eh, sí que he tenido, pero psiquiatras no. Al menos que ustedes lo sepan.、Eh, vamos, que yo lo sepa. Claro. Porque un día una señora que vino, yo a o sea, yo andaba, no me atrevía a preguntarle qué oficio tenía y tal y cual, y venga para aquí para allá, hasta que por fin、eh, yo saqué y le pregunté, ¿usted es, es、eh, psicóloga, verdad?、Eh, sí, sí, estoy, tengo un gabinete de psicología, digo, bueno, pues por lo menos ya tenemos algo, ¿entiendes? Y, y en ese sentido es, es interesante ver la, la cosa un poco en ese sentido.、Eh, padre, Pero, quiero que nuestros dime, dime, eh, oyentes eh, visualicen cómo, cómo se prepara para un exorcismo, d o n d e lo realiza, de qué se ayuda, quiénes están con usted. Quiero que, que、mmm, todos、eh, visualicemos, vayamos visualizando、eh, los pasos que, que da usted. Bueno, pues mira, lo primero de todo. Eh, nosotros aquí es un convento y entonces la gente pues llama y pregunta y pide horas para hablar con el padre gallego. Y entonces, bien, pues a mí me pasa la secretaria, dice, ¿tiene usted ahora este señor? Y tal, ella no pregunta nunca nada. Y entonces, lo primero que hace cuando viene, pues yo le pregunto, le saludo, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué vienes? ¿qué es lo que tienes? etc. O Se ha llevado toda una. hacerme yo un poco la situación. Y si yo llego a convencerme de que puede haber algo, entonces digo, ¿quieres que te haga el exorcismo? Si me dice que sí, bueno, pues vamos a hacerlo. El exorcismo empieza con una oración de petición que intenta, es interesante, la leo porque es interesante, dice, empieza, Señor Jesucristo, palabra de Dios Padre, Dios de toda criatura, que diste a tus santos apóstoles El poder de someter a los demonios en tu nombre y de aplastar toda fuerza del enemigo. Dios Santo, que entre tus diversas obras admirables te has dignado ordenar a ahuyentar los demonios. Dios Fuerte, por cuyo poder expulsado Satanás cayó desde el cielo como un relámpago. Con temor y temblor, humildemente suplico tu santo nombre que, protegido y fortalecido por tu poder, me enfrente con seguridad al espíritu maligno que atormenta a esta criatura tuya. Y aquí digo el nombre. Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo mediante el fuego, esta es la oración de protección y la oración de comienzo. Protección. De, que ¿De usted? Sí, sí, es la primera que hago yo. Porque usted primero tiene que protegerse Naturalmente. Y, no, claro, y, que, y si hay alguien、usted. conmigo, le pido también que los proteja a ellos. Incluso alguna vez, lo que hago con el agua bendita, hago una especie de círculo como protegiéndome, quedando nosotros dentro del círculo. Si veo, si considero, si no, eso lo hago unas veces y otras veces no lo hago. Y luego, después de eso viene lo que llamamos la bendición del agua bendita.、Eh, se bendice el agua con una fórmula de agua bendita exorcizada y se mezcla también con un poco de sal también bendecido. Y después de bendecir el agua, yo asperzo con ella a los que están allí. Que es con una fórmula,、eh, que esta agua Te recuerde, te recuerde a ti el bautismo mediante el cual Jesucristo nos redimió y nos salvó, etc. La fórmula. Y después de eso viene una parte que es sumamente interesante, que es la letanía de todos los santos. Nos encomendamos a todos los santos, vamos, un grupo de ellos, ¿eh? y le pedimos eso, y ahí sí que tiene que colaborar el que está. Es decir, tiene que. Eh, responder, pues, señor, ten piedad, etcétera, o lo que sea. Y, y después de esto viene、eh, lo que llamamos una especie de. es cuando viene la imposición de las manos, que、eh, normalmente yo lo hago ya por sistema, le pido que me den las manos,、eh, y nos cogemos las manos, incluso si viene alguien con él, que las, las coja también las manos con él. Y entonces ahí,、eh, yo recito una serie de fórmulas que están ahí establecidas, y el otro, si luego viene, normalmente hay un salmo, el salmo 90, y se proclama donde él también participa, responde,、eh, tu querer la salvación, d e e n t i d a d de nosotros, etc. Y después viene un hecho que es importante. Yo proclamo un evangelio. Normalmente el que proclamo es el prólogo del evangelio de San Juan. Y después del problema viene la renovación de las promesas del bautismo. Es decir, hay que renunciar a Satanás, a sus pompas, a sus vanidades, hay que renunciar al pecado, etcétera, etcétera. Y, y después de esto viene ya lo que llamaríamos、eh, la recitación del Padre Nuestro. Y después viene lo que yo llamaría lo más importante son las fórmulas del exorcismo tal que está ya también establecido. Y hay la imperativa y la, o mejor dicho, la exhortativa, le pides a Dios que libere a esa persona. Y la otra fórmula es la fórmula, diríamos, en nombre de la Iglesia y de la fe de la Iglesia, le pides a Dios que libere a esa persona. Fijaros que, en lo que estoy insistiendo enormemente, es que no es, no es el exorcista el que, el exorcista hace de mediador, Es el que le pide a Dios en nombre de la iglesia que libere a esa persona, pero quien la libera no es el exorcista, es Dios. No sé si eso queda claro. Sí queda claro, claro. ¿Eh? ¿Veis por dónde va la cosa? Lo que sí, entonces, viendo、eh, lo que está usted haciendo, está con la persona,、mmm, se suele a veces acompañar de la s s p e r o n ayuda. s que le a si, si, si viene acompañado. Yo, cuando hay algún caso que ya conozco, que e s u n p o c o le pido que por favor venga alguien con él, sobre todo si es una mujer. De acuerdo. ¿Eso lo hace Porque... usted en la, en la iglesia? No, bueno. Si es,、eh, yo tengo un despacho donde tengo también el Santísimo, ¿eh? Y le, si yo veo, le, le ofrezco también el Santísimo en, un, en la hostia consagrada, en un piscis, para que lo tenga a la mano mientras hago el e x o r c i s m o Es una protección. Y lo hago o bien en el despacho que tengo o en la iglesia, en una capilla que tenemos. En la capilla, entonces estamos en, en esa capilla. Lo que sí que, por ejemplo, yo.、Mmm, son personas que a veces se pueden llegar a hacer daño, ¿no? Sí,、eh, no sé lo que quiero decir. Bueno, cuando se trata de esto, yo lo que hago tengo un sistema un poco primitivo, bueno, no. Entonces, en estos casos, cuando yo veo que puede haber estos síntomas. Nos llevo a la capilla, retiro un poco los bancos y entonces tiro una estera grande en el suelo y se tiran allá porque hay gente que cae al empezar el exorcismo. Y entonces, para evitar estos peligros, ya lo pongo、sí. allí. Y entonces, sí que pido a gente, hay sobre todo dos personas que vienen y me ayudan. Y la ayudan. Si hay, hay alguna, alguna necesidad. Y ahí sí, y sobre todo vienen también a rezar, que esto es importante. Pero si no ha habido ningún signo raro, ni、sí. extraño, ni nada. Pues lo suelo hacer, pues,、eh, si viene con él alguien con él, o si no, pues los dos allí en el despacho, vamos, en un, en un despacho que tengo yo. El cine nos ha mostrado escenas tremendas sobre exorcismos. Véase el caso de la película El exorcista o El exorcismo de Emily Rose. Por poner dos claros ejemplos, ¿usted ha presenciado algunos de los fenómenos que nos muestran estas películas? ¿Serán cambios físicos evidentes en la persona poseída? Totalmente la voz. La, la situación, la cara, la cara se pone una cara de, de, de, de cadáver, una, una cosa, una s s o n r i s a s que son sarcásticas,、eh, sí, sí, totalmente,、eh, Y empezar tú a hacer el exorcismo y empezar el, el que tienes delante de ti a blasfemar, pero eso es más frecuente de lo que, de lo que, lo deseamos, eh. Dios t a n y l Y la Virgen, a la Virgen le tienen un miedo. Con la Virgen no、cosas. pueden. No, p e r o tengo un asco terrible. ¿no? Y cuando dices la atención, perdona la palabra, pero, esa puta, pero así, pero así, con todas las letras, digo, o p e r qué estás viviendo? Pues sí, sí. O sea que,、eh, cosas de estas, hay cosas que si no las presencias, las dices e l e s que estás loco. Bueno, sí, es que yo hablo de, de cosas que yo estoy viendo. Pues, o s e a que existen los cambios físicos, existen las n o e i a s Totalmente.、Metremias. Y yo,、eh... mira, todo lo que sale en las películas, yo lo he, lo he experimentado, Y te tengo que decir también, no tan, no tan exagerado como en la película del exorcismo, pero cosas de, de hablar lenguas,、eh, cosas de movimientos rarísimos y cosas de esas, eso lo he tenido todos. ¿Ha presenciado que usted ha, el,、sí. gente que, que, que ha hablado unas lenguas que sí, en teoría、bueno, desconocen, ¿no? La x e n o g l o s i a Sí, bueno, yo en este sentido, a una que hablaba una lengua rara, llevé el grabador y, y aquel día dijo que es para ti, ¿no? Aquel día no habló. Porque eso tampoco. Y, y luego, lo que sí eso me impresionó fue que uno me habló en latín, y yo en latín lo sabía, claro. Y me decía terriblemente: Te mando y te ordeno que no vuelvas a rezar más padrenuestros. ¿A usted、y、le decía, decía eso en latín? No, lo decía, lo decía él por dentro: Te mando y te ordeno, pero、pues、se lo decía a él. Él mismo, ¿sabe lo que te quiere decir? A、ah, él mismo se lo decía en latín. Sí, Te mando y te ordeno, pero lo decía él. Que no vuelva a s a l i c t a r más padre nuestro. Si le digo a su madre, ¿sabe algo de latín? Dice nunca. Si sigo, s no, no ha estudiado nada ni sabe nada. Y, pero un latín perfecto, ¿eh? Y eso sí que te impresiona, a ¿eh? e s o Y el otro día uno, cuando yo le decía a uno, en nombre de Jesucristo te mando que lo dejes en paz y tal. Y él decía nunca, jamás, nunca. Pero además, otra cosa que te impresiona es el cambio de voz. Es la voz de ellos, pero c a v e r n o s a una cosa. Rarísima, y luego movimientos de eso. s Bueno, esto es eso que veías en la película. Pues, pues, pues será, ¿eh? no en todos los casos, ¿eh? porque esto a veces uno piensa que son o、no, serán casos determinados. Movimientos que, que incluso,、eh, vamos, humanamente casi sería imposible, ¿no? Que una persona... casi, son, casi son imposibles. ¿Qué tipo de movimientos son los que realmente a usted le ¿no? Pues a, a base de, de, de golpes contra el suelo, contusiones del cuerpo. Eh, situaciones verdaderamente inconcebibles, una cosa. ¿Ha visto alguna vez una levitación o le ha ocurrido? o o eso, una, la levitación, ¿no? Que es uno de, de los síntomas, sí. ¿no? Que dicen que, que、sí. se da a, en la n a t u r a c i ó n No es demasiado frecuente, pero yo algún caso he tenido, ¿eh? Ha tenido este caso de levitación. En、sí, algún caso había un muchacho que se pegaba unos brincos desde el suelo, no sé cómo lo hacía terrible, un, un chico de 32 años. Aquello fue, y aquel, aquel por lo menos parece ser que quedó liberado, por lo menos él dice que está liberado. Una de las satisfacciones más grandes que yo tuve, porque venía desde Valencia en el tren a Barcelona, venía por la mañana, le hacía yo el exorcismo y se marchaba, había q comer a Valencia. Y, bien, y un día, pues,、eh, vino aquí un profesor, que yo lo había conocido de niño, estuvo aquí, lo llamé yo para que viniera a ver si me daba una, esto. Y él llamó, habló c u a n d o estaba casado, pues estaba separado, vino l a mujer con él. Y entonces le dice, tenéis que ir al psiquiatra. Digo, sí, sí, vete, ir ir al psiquiatra.、Y、el otro convencido de que aquello era. Y a media semana y a m e dice, ya habéis ido al psiquiatra. Y dice, no, es que no hace falta. Dice, que esto ha cambiado. o p e o q u e ha cambiado?、Y、yo vení i para acá. Hice el resortismo otra vez, no más empezar, empezaba con l a s cosas y ahí, y a no hubo nada. Digo, ¿cómo estás, Xavier? e s t u p e n d a m e n t e Y, y entonces, pues,、eh, fue una cosa que, y luego al cabo de dos o tres meses vino su madre,、eh, su hermana, y él, vinieron a darme las gracias, p o r e s o y e m p e z ó su madre a contar lo que había pasado con, con ese muchacho. Y yo me quedé asustado. Ha habido a médicos, ha habido a psiquiatras, ha habido a todas partes y habían gastado todo lo que tenían y, Y, el, y este, este tenía unos movimientos verdaderamente, una de las veces estaba aquí con él, estaba sentado en la silla, y como si que le hubieran dado un golpe y lo hubieran tirado a él y la silla, una cosa rarísima, ¿eh? pero rarísima.、Eh, un muchacho de 16 años que aquello era, era impresionante. Porque era un caso de、padre? De cosas que, que son, además, normalmente no hay dos cosas iguales, cada uno va con su característica propia y específica. ¿eh? En ese sentido. ¿Le ha llegado a agredir algún no, sexo?、Eh, uno, uno sí que me amenazó, así levantaba la mano y tal. Y una cosa que el otro día,、eh, uno、ah. de ellos, eso sí que me llamó, me impresionó porque decía: Gallego, te estás pasando, pero con una voz de. Estábamos allí diciendo nada, que lo dejara y tal. Te estás pasando y te, va, te vas a acordar, te estás pasando, pero oyes, era él que lo decía, pero con voz que no era de él, ¿eh? a sí que me i m p r e s i o n ó un poco. Pero bueno, tuve muchos i r o e m a s Eso le iba a preguntar, ¿cuál ha sido el exorcismo quizás que, que más miedo a, haya pasado usted, más duro al que se ha enfrentado? Bueno, pues quizás muchacho ese de, de 16 años. Que bueno, luego yo aquí、eh, perdí el conocimiento y yo me, le tomé miedo porque normalmente estaba a momentos inconsciente, pero luego v o l v í a ya q u el día duró mucho. Y entonces no era de aquí de la diócesis de Barcelona, le dije al obispo que yo no le hacíamos esos tiros porque iba a comiar. Y entonces fue a Murcia y a Murcia parece ser que sí, que se ha curado. Vamos, por lo menos, eso es lo que me han dicho. Y luego eh, también, eh, al poco de empezar, llamaron por teléfono diciendo que era, tenía a su señora, que nada más que v a b í a un signo religioso caía, perdía el conocimiento y se ponía violentísima y tal. Y u n b u e n dile que venga por aquí. Y nada más venir, pues, solamente delante de la puerta de la entrada en la iglesia, en el convento, se desmayó. Y cuando llegué yo, la metimos dentro, en el zaguat, y entonces empezó allí a arrastrarse por el suelo, como p a r e c e una culebra, e intentando acogerme a, a mí, eh. Y yo estaba un poco subido en unos peldaños que hay ahí. Y ahí había gente, y la gente, pero, y venía un niño con ella de unos tres años. Y t u v i m o s que quitarle al niño, que era hijo de ella, porque quiso agredirle. Y luego al terminar, oyes. ¿Quiso agredir al niño? Sí, sí, como hacerle daño. O sea, el niño andaba por ahí, todavía、claro, su madre en el suelo, pues estaba un poco. Y, y luego, es un caso que me impresionó porque, al final, me pidió que la confesara. Y la confesé. Pero. Cogió al niño con un cariño, oyes, y aquello daba un gusto, ¿no? Y ahí, ahí tuve, tuve cierto miedo, ¿eh? Porque andaba por allí, era arrastrándose con el suelo como una culebra, intentando l e v a n t a n d o la mano con los ojos cerrados. Porque normalmente uno de los signos es también、eh, poner los ojos en blanco. Unos ojos en blanco que te impresiona, a e ¿eh? s estoy, estoy visualizando la escena y se me está poniendo. s í、sí, esto, esto fue, fue, un, era una, una ecuatoriana, una chica. Luego le llamé dos o tres veces y me dije, ¿qué tal, está? Muy bien. Me dice, bien, bien, no, no ha vuelto a t e n e r nada. Bueno, yo luego no sé, porque yo normalmente estos casos luego intento seguirlos un poco, pero llega un momento que ya, ya los dejo. o e s Luego no he sabido más q e ella. ¿Detrás de, de, de, una mirada de la persona a la que está realizando el exofismo, de una mirada diferente? Sí, la hay, claro que la hay. Es decir, es como、vida. si detrás de, de, ese, de esos ojos h u b i e r a algo. Pero el otro día hice la prueba con una chica. Le digo, mírame los ojos. Le grabé la, la mirada y ella, oye, m la mantenía con una fuerza y una impresión, pero grande, ¿eh? pero sí, sí, la mantuvo hasta el final, l ¿eh? Porque en eso yo tengo que decir que la fuerza que yo siento es una fuerza que no es mía, porque en el fondo, pues todos tenemos nuestros miedos y, y hay una fuerza ahí. Que incluso en los momentos más difíciles,、eh, yo q u é sé, es la asistencia de Dios la que, la que te acompaña y la que lleva. ¿eh? Yo esto estoy convencidísimo de ello. Porque el comienzo de cuando yo empecé, cuando me di cuenta, le o q u le dije que quería aceptar o que aceptaba el cargo, miraba para atrás y veía en todos los sitios demonios y lo pasé muy mal.、Eh. ¿A usted le a s e s t ó en un principio? Mucho. Y、uh -huh. luego me hice una reflexión y, y digo, mira. Digo, yo estoy haciendo como sacerdote cosas que, o crees en lo que, en lo que haces o no crees. Si crees en lo que haces, por ejemplo, la Eucaristía, pues es la, la, el pan y el vino, pues se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. O crees o no crees. Si crees e eso es mucho más grande que todo lo demás. Y en los sacramentos de la penitencia, etc. Y digo, yo por tanto esto lo hago en nombre de la Iglesia y por mandato de la Iglesia y por tanto yo estoy protegido. Y desde aquel momento, oyes, es, es como si me hubiera venido una fuerza especialísima de Dios. Ya te digo, te dicen, pero ¿cómo tú? Además, dicen, la sangre fría, los que a veces asisten con casos de esto difícil, le dicen, ¿cómo tienes sangre fría? Digo, pues sí. Y además me sale espontánea, no es una cosa que te pongas a temblar, no. Porque una de las cosas que ven, como te v e n a ti temblando,、eh, sí. tiemblan ellos mucho más. Cuando te、claro. ven a ti, porque además, hay un momento, el otro día, una persona d e Manel, o sea, pegaba un grito de esos tal, y hoy se quedaba un poco así, eh. Un poco como temblando él, l e n t i e n d e O sea, que vieran que, porque eso sí que es importante, actúas en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo. Por eso te digo que la fe es fundamental en el exorcista. Y yo, el día que empiece a dudar de eso, ese día presento la dimisión, pero vamos, irre, irremediablemente. Después,、pues、claro, porque además ese día ya、eh, no podrá ayudar a esa, a esa persona. No, paz, bueno, el, que la, el, que, el que la libera es Dios, pero es que eso te, te, te crearía una, una división interna impresionante, porque estás haciendo cosas que no. Yo creo en el poder de, de, de Jesucristo, y si lo pido y le digo eso, pues porque creo, si no, estaría yo, no sé. Porque no es tampoco la fe, yo, la fe lo que me ayuda a mí a ponerlo en contacto con Dios. Porque esto sí que se ve, la colaboración del que viene es fundamental. A veces yo creo que muchas cosas no van adelante porque el que viene no acaba de estar convencido de lo que estoy diciendo. La posesión se produce muy rara vez. Lo que más se da quizás es la influencia, ¿no, Padre Gallego? La, la, la posesión es cuando está dentro el demonio, está físicamente dentro, el espíritu. Y esos son casos bastante raros, pero yo he tenido casos en. ¿eh? casos que yo creo, que ya os decía que yo siempre, cuando hablo, hablo siempre,、eh, diríamos hipotéticamente, yo creo, pero yo una certeza total y absoluta no, no la he tenido nunca. No,、eh, porque yo qué sé, puede ser alguna enfermedad, y yo qué sé, y luego también a veces、eh, son, las enfermedades vienen unidas con ciertas cosas y tal. Estas son cosas de esas que o las a c e p t a s o no las a c e p t a s Yo estoy hablando ahora de, con vosotros, de una experiencia que estoy viviendo, ¿entiendes?、Sí. Bien, podrán decir lo que quieran, y si tú eres un ingenuo y tal. Porque además ya, hay m o t u e no s Un ingenuo que ha presenciado. Cosas que í o s e í o sea que no, estás, no posibles, y luego,、sí. y luego además no es que estés tú solo, porque es decir, es que tú te sugestionas y tal, es que cuando hay algún caso, el otro día un sacerdote que es muy amigo mío, d i g e oye, ¿quieres acompañarme ahí en un exorcismo? Es un caso que cuando viene, pues actúa de una manera impresionante. Pues sí, quedó admirado. Dice, yo no me imaginaba que hubiera cosas de estas. Yo, pues mira, tú lo has visto. O sea que yo no, no es, no es que yo te haya contado nada, es que tú、claro. lo has visto. Y En este sentido es la cosa de, del mismo psiquiatra, porque hay una cosa, y es que, en el, por ejemplo, en Estados Unidos, hay psiquiatras que mandan al exorcista.、Ah, yo aquí、sí. todavía no t e n í o bueno, yo tuve un caso de, de un, de un psiquiatra que tenía un caso en una familia y tenía, y aquello era admirable. No, por si no conseguimos nada, pero bueno. Pero bueno, ese caso que, fue porque era familiar de n o Pero no por, por... No, venía, venía porque, porque estaba, muy, estaba muy relacionado con él.、Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces venía por eso, pero no venía. Y yo tampoco quiero. Y yo alguna vez me ha dicho: ¿Para qué no llamas a un, a un psiquiatra que esté contigo y tal y cual? Y digo: Mira, yo, en primer lugar, la gente que viene por aquí es gente a veces que tampoco le sobra el dinero. Y tampoco yo lo que no quiero es obligar a nadie. Eh, eh, cuando mando a alguien, yo le digo: y por lo menos no le cobres mucho. Bueno, si son de la seguridad social, no, pero si no. Y, y entonces en ese caso yo tampoco quiero,、eh, porque un señor, tenemos un caso de una chica que nada más que empieza a hacer asociismo pierde el conocimiento, cae es redonda, pero así automáticamente. Y entonces ella me dice: Le. me dio el teléfono del psiquiatra para que yo hablara al psiquiatra. Digo, si quiere que me llame él a mí, porque si el nombre ya no c r e e e n e s t a s c o s a s lo que voy a hacer yo es un ridículo. Y no me llamó. O sea que tendría que haber mucha más colaboración, pero tenía que partir no solamente del psiquiatra, del e s o r c i s t a tenía que partir también d el psiquiatra.、Eh, ahora, médicos que colaboran conmigo, sigan、sí, los tegresos, s i g u e las cosas. Sí, hay un médico aquí que incluso cuando hay alguna cosa, y ahí tengo también dos o tres psicólogas, pero gente muy capaz. Que le digo, oye, mira, que gente que cree en estas cosas. Digo, mira, vete allá. Y sí, sí. Y entonces hay una colaboración. Tengo incluso una, una psicoterapeuta de estas,、eh, que manda e m a gente. Dice, no, es t o y o ya he hecho h e todo lo que tenía que hacer, ahora m e t e al padre gallego. Y ahora va a venir ella también un día a verme. O sea, que es importante, en e s e sentido. Y además, no nos conocemos, pero hay, hay una identidad muy grande, una identificación muy grande entre ella y yo. sentido, Ya te digo, y nos、pues、hemos hablado, pero no, yo a ella no la conozco. ¿Cómo podemos protegernos para evitar.?、Eh, pues mira, primero de todo la es la, la oración, es lo fundamental, ¿entiendes? La oración, y yo cuando me piden qué oración hacemos, yo le digo e l Padre Nuestro, y, que es la oración, de, y las oraciones esas que tenemos del Padre Nuestro. Yo también tengo aquí,、eh, tengo un compañero que. Empezó con el Evangelio de los 20 duros y luego ha seguido todos los años haciendo los Evangelios de cada día. Y entonces ahí les pido que lean el Evangelio todos los días del día. Pero que lo hagan con una fórmula que haya al principio. Y entonces, pues, eh, incluso le regalo yo el Evangelio, vale dos euros. Y esto es importante porque le ayuda bastante a la gente. La palabra de Dios siempre es palabra de Dios. Y eso está en ese sentido. Padre, ¿usted, usted tiene plena, plena potestad para decidir cuándo hacer un exorcismo? ¿O tiene、Bien. que seguir, digamos, un, un protocolo como sale bueno, en l a s o de la e s c l a t u d No, b u e tengo que seguir el protocolo del rito, de, del ritual, ¿entiendes? De lo que manda. Pero、uh -huh. yo tengo un nombramiento que posiblemente sea único en España, del señor cardenal de Barcelona. El nombramiento es yo. de tal, tal arzobispo de Barcelona. Eh, en virtud de mi cargo, tal, tal, te autorizo y te diríamos, te doy permiso para que realices todos los, los exorcismos que según tu criterio consideres necesarios. Dado en Barcelona, tal, tal, para tres años, tal. Eso ya es lo que tengo yo. O sea que hay sitios donde cada caso tiene que llevarlo al obispo y el obispo tiene que mirar y tal y cual. Yo en ese sentido, No me han puesto nunca ni me han pedido nunca cuentas de si hago más o hago menos exorcismo. Yo procuro en conciencia actuar y hacer lo que considero que hay que hacer. Yo en este sentido, si viene una persona y a veces te viene y dice, no, yo creo que no. Y yo no te hago el exorcismo. Yo, si no tengo unos ciertos indicios, no te lo hago. O sea, que yo tengo el nombramiento este, es un nombramiento, diríamos, universal. Yo solamente puedo hacer el exorcismo en la diócesis de Barcelona, eso también es verdad. Pero puedo hacerle a todo el que venga, vengan de donde vengan. No sé si contesto a tu pregunta. Perfecto. Claro, es que t a m o s acostumbrados, a lo mejor en las películas, ¿no?, de que hay que, t como, digamos, un conducto reglamentario. De que ahora hay que hacerle una prueba, hay que mandarle permiso. Pero no, e d e c i d e Eso a mí el Cardenal de Barcelona lo deja a mi criterio. Claro, c、claro. l a r b i t r i o mío. Es decir, yo también lo hago porque es que en esto hay que andar con cuidado. El otro día un señor todavía me contaba, dice,、eh, fui a ver a un exorcista y lo primero que hizo me mandó a un psiquiatra, dice que me inspeccionaran y tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Dice, me cobraron 500 euros. Y me dijeron que no tenía nada, que estaba bien. Dice, y yo claro, la gente que viene aquí tampoco le puedes obligar, llamarlo, mandó a un psiquiatra determinado, que eso también es otra cosa, vaya usted donde quiera. Ahora, yo、uh -huh. le d i c e que le puedo decir a alguien que yo tenga cierta confianza con él, y que me dé ciertas garantías. Pero yo esto, pues, si me viene, además no hace falta ser ningún lince para ver, ¿Ves、pues, por dónde van las cosas? No sé si me explico. Cuando empiezan a hablar, y tal,、eh, y aparte de eso, yo sí、si、es necesario, digo, bueno, a ver, no, si ya estaba en cuatro psiquiátricos, ¿y qué vas a hacer? No sé si veis un poco por dónde van las cosas. Padre, ¿se conocen detalles de los tres exorcismos realizados por el Papa Juan Pablo II? Sí, ahí han publicado además,、eh, no hace mucho publicó el que era el jefe de la Casa Pontificia, publicó unas memorias que él había asistido a uno, por lo menos, parece que son dos o tres que los, los hizo él, y un caso además、eh, con eficaz. Yo, en la Letanía de los Santos, incluyo al beato Juan Pablo II. lo Pongo, o sea que aparte de los que ponen ya establecidos y a Teresa de Calcuta también, porque me parece que son y al padre Pío, o sea, gente de estas que han tenido mucho que ver en este sentido. Y la fuerza de, de la v i r g e n bueno, ya hemos hablado que, que la señora、eh, contra ella no pueden, pero ¿qué pasa con, cada vez que se nombra al arcángel San Miguel? Bueno, también, también tiene mucha fuerza, pero en esto hemos de andar con cuidado, porque El arcángel San Miguel, como María, no son ellos que tengan fuerza por sí mismos. María es porque es la madre de Jesús. El arcángel Gabriel, San Miguel, porque es la parte de, diríamos, es el que, el que está encargado de, de esto en este sentido. Pero siempre hay que hacerlo conectado con Jesucristo. No sé si me explico. Porque el exorcismo es: es Jesucristo venció y derrotó al demonio. El demonio está vencido en Jesucristo y derrotado. Y es donde trabajo yo. Por eso te dicen, es que tú tienes, eres un poco ingenuo porque tienes una confianza grande. Es que la confianza grande es la fe que yo tengo en Jesucristo. No, no, no, no hay otra cosa. Porque viene la gente y dice, bueno, pero se piensa que tú eres un vidente. Pero yo tengo eso.、Y、digo, pues, pues no lo sé. Y no lo sé. Y si te dijera que sí, o te diría que no, estaría engañándote porque no lo sé. Yo, lo que tengo ciertos síntomas, de, me parece que sí, por、pues、lo que tú dices,、eh, son los síntomas más o menos、eh, que la gente pone, que los tratadistas ponen en estos casos, pues nada más. El, el diablo es pervertidor,、sí. ¿eh? es embustero. Sabemos que se ha disfrazado de Jesucristo,、sí. se ha disfrazado de la Virgen.、Sí. Hay que tener cuidado con algunas apariciones marianas. Bueno, yo no, ahí no me atrevería a dar yo un juicio así. Hombre, para todo hay que andar con cuidado, entiendes lo que te quiero decir. Pero yo creo, en eso, la Virgen no creo que permita ciertas cosas, ¿entiendes? Yo estoy hablando ahora en líneas muy generales, ¿entiendes lo que te quiero decir? Además,、sí, sí. todas e s t a s son revelaciones privadas, personales, es decir, o sea que no, no hay obligación, incluso las más clásicas, pues son revelaciones privadas. Y cuando dice que la Virgen dijo y tal, sí, sí, si quieres puedes aceptarlo, pero no es ninguna obligación. ¿eh? Eh, puede, pues sí que puede, ha habido casos donde, donde aparece, pues yo qué sé, pero ahí, ahí es donde viene、eh, el hacer y el investigar y el estudiar, y ahí viene la Iglesia,、eh, investiga y, y normalmente no autoriza hasta que no hay una cierta garantía. Que de hecho autoriza pocas, ¿no? Sí, además, autorizaciones plenas,、eh, a veces son los obispos y tal, pero no, no creas tú que, que la cosa está tan, tan esto, ¿entiendes? Sí, Ahora, sí. hay una cosa en este momento que ciertamente está teniendo una fuerza. Yo no estaba allá, pero gente que ha ido allá a Mejugore ¿eh? vienen、sí. impresionadas, ¿eh? Yo he tenido a muchísima gente que ha estado allá. Y vienen impresionados de lo que ven y lo que. la fuerza de, de, de, de la Virgen allá. A mí es una de、Era、las apariciones que, que, que más me llama la atención, Mediugore.、Eh. Sí, en este momento, pero es que es un gentío enorme. Y luego yo te digo, yo no estaba, hubiera querido ir porque、eh, me gustaría haber visto eso, pero no he podido y tenía. Pero yo sí que he recibido a gente que incluso se ha convertido en Mediugore. Y gente que ha tenido allí fenómenos extraordinarios.、Eh, o sea, Es la escritora、hecho. María Vallejo Nájera tuvo l a c o n v e r s i ó n Fue, fue la, conversión, la conversión de ella, sí. sí. Y hay mucha gente por ahí que ya te digo, ¿eh? yo tengo un respeto muy grande, no porque yo haya estado allí, sino por lo que me dicen los que han estado allá y que han venido aquí a verme. Y además viene, usted tiene que ir, padre, y y digo, sí, s、sí. y digo, ya miré, pero de momento están un poco las cosas por ahí.、Eh, padre, una persona que ha sufrido una posesión cuando ya ha sido liberada, ¿recuerda algo de lo ocurrido? Eh, sí, claro que recuerda. Recuerda y, y tiene un, diríamos, un sufrimiento terrible. Incluso hay personas que están poseídas, que están, han tenido la, la liberación y si no tienen cuidado vuelven otra vez a caer. ¿eh? Porque, como ya sabe el demonio cómo entrar, pues.、Si、o no, sea que puede pues... ser repetitivo, o el... Sí, claro que puede ser. Puede ser, claro que puede ser. ¿Es un tormento、sí. para esa persona entonces el saber que puede no, volver a ocurrirle? No, lo, lo que tiene que hacer es pues, poner los medios, sobre todo la oración,、eh, los sacramentos son muy importantes, la Eucaristía, la comunión,、eh, la confesión, etc. Y yo también una cosa que he de decir, o sea, yo nunca me he atrevido a ir a, a hacer un exorcismo. Pues teniendo cosas así un poco raras, he procurado buscar la manera de confesarme. O de, esto sí que lo he hecho porque hay veces, dicen, yo esto no lo he tenido. Dicen que incluso el demonio hasta le cuenta los pecados al exalcista alguna vez, ¿entiendes? O sea que ahí cuentan alguna cosa de estas porque esto ya. Yo de eso no lo he tenido, o sea, no, a mí no me ha p a s a d o ¿Usted, padre, cree que los demonios son la consecuencia del de libre albedrío c r e a d a por Dios? ¿Qué puede ser ahí? Porque sí, hay sí, mucha sí. controversia, ¿no? En, en este sí, tema. Sí, yo estoy convencido. Además, fíjate que、eh, la libertad humana es una explicación, incluso para mi modo de ver, es una explicación hasta del infierno. Es decir, Dios no quiere a nadie a la fuerza con él y el pecado es apartarse Conscientemente de Dios y por tanto el pecado mortal. ¿eh? Dios no quiere a nadie a la fuerza con él y por tanto el que va、vale、al infierno es porque no quiere estar con Dios. No sé si me explico.、Sí. O sea, el exorcismo、eh, está representando la, la dramatización、eh, de la lucha de Jesús y el demonio. ¿Es esa la dramatización lo que representa el exorcismo? Bueno, el exorcismo es lo que la iglesia ofrece para luchar contra el demonio. Pero, no, Pero es una, no es una dramatización de, de lo ocurrido en, en no, los cielos. No, no, no, no. no, no, no. Es, es una. Diríamos, es un instrumento, un medio que la iglesia ofrece para luchar contra el, el mal, contra el demonio. ¿sí? Pero. Y, y lo único que puede hacerlo, la iglesia lo puede hacer en nombre y con la fuerza de Jesucristo, nada más. Eso se、sí、l o explico, Jesucristo como、sí. hijo de Dios. Y él fue el que le derrotó. Sabéis que es terrible la. la a él, el Evangelio de San Marcos, que estamos leyendo ahora en este tiempo.、Eh, es rarísimo el Evangelio en que no sale el demonio, o ¿eh? Y los espíritus malignos. Pues ya vamos, maligno. a, ya vamos a ir, sí, ya vamos a ir terminando. Bueno, yo lo que quiero, antes de que terminéis, leer el texto del Papa Pablo III,、sí, sí, que sí, sí. habla sí, del sí. demonio, porque esto creo que es importante. Es. Del 15 de noviembre de 1972 de Pablo VI. Dice así. El demonio es el mal que existe en el mundo. Es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal ya no es sólo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad Misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente.、E、igualmente se aparta quien la considera como un principio autónomo, algo que no tiene su origen en Dios como todo, como toda criatura. O bien quien la explica como una pseudo realidad. Como una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestra desgracia. O sea que aquí está la cosa en una audiencia del Papa, lo que dijo Pablo VI. Y sigue diciendo. El demonio es el e el enemigo número uno. Es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente. Y sigue actuando. Es el que ataca Con su sofística, el equilibrio moral del hombre, el pérfido encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de las confusas relaciones sociales para introducir en nosotros la desviación. Y luego sigue diciendo el Papa, etc. Pero creo que el texto este es bastante expresivo. No sé si ha quedado claro. Es esclarecedor, sí.、Eh, y entonces, pues es, ahora. En esto yo lo digo que el enemigo más grande de los exorcistas son aquellos que niegan la existencia del demonio. Fijaros que yo no creo en el demonio de, de rabo y de, y de cuernos. O sea, que son las, eh, diríamos, eh, personalizaciones del demonio, que eso ya va de una cosa. Yo lo que insisto es en la existencia de un ser espiritual que es un, es un espíritu que actúa en nosotros. A eso yo sí que creo. No creo,、eh, las otras pues tendrán las distintas personificaciones, etc. é Te r a te lo presentarán de una manera, te lo presentarán de otra, eso ya, a mí eso, ahí cada uno que opine como le dé la gana. ¿lo Pero lo que sí que yo acepto es que el demonio existe y por desgracia actúa y sigue haciendo un daño enorme. Y nos sigue engañando de qué manera si nos dejamos engañar por él. Padre, gracias por permitirnos adentrarnos en ese mundo, en su trabajo, en esas situaciones que, a pesar de la incredulidad de otros, esto hoy en día está ocurriendo. Gracias, Padre Gallego, por contarlo de esa manera tan cercana para que todos lo hayamos podido comprender y entender. Gracias por la confianza, Padre Juan José Gallego. Gracias. Pues gracias a vosotros y agradeceros que hayáis colaborado. a que se conozca esta realidad que está ahí y queramos o no quejamos, por mucho que hagamos como l avestruz que mete la cabeza bajo el ala, pues le dan en otro sitio, ¿eh? o sea que no nos hagamos ilusiones. ¿eh? Y está ahí está, y lo he dicho yo, digo, mira, se trata de algo que está ahí, hay que estar muy atentos para que no confundamos la, ciertas enfermedades con esto, a veces van las dos cosas juntas y hay que estar muy atentos, hay que ser muy humildes, pero. sin ser、eh, tontos ni estúpidos ni pensar que es u n a cosa está ahí. Yo os agradezco de verdad, pues, esa confianza, eh, y nada, que, que Dios nos ayude y nos proteja siempre. いい <Yeah. S 3> ¿Te has quedado sin película? Estoy ahorrando para su canonización. ¿Por qué lo dices? No sé si se trata del heredero de los millones Thor, no de Jesucristo en persona. Hola, un poquito, p a p á Quieta ahí. Sonrí. ¿Cómo se es va a h a Sonrí, e s o n r í e Le llevaré, señora. No, no, yo le llevo. Vamos. Ven a jugar con los demás niños, ¿eh? Aprovechando el tema que se trata hoy en el programa, nada mejor que inaugurar la sección de cine tratando una película escalofriante, surgida a la sombra de otras que se estrenaron antes, pero que conserva un sello propio. Se trata de La Profecía de Omen, dirigida por Richard Donner y que fue estrenada en el verano de 1976. Los productores de Hollywood estaban como locos buscando repetir el éxito de cintas como La Semilla del Diablo de Roman Polanski o la archiconocida El Exorcista. Debido a eso, varios guionistas y escritores comenzaron a moverse, sabedores de que una buena idea podría explotarse hasta la saciedad y la recompensa sería muy lucrativa. David Seltzer había estado cinco años dando vueltas a su escrito y cuando lo tuvo completo, comenzó a moverlo entre los estudios. Inspirado por la Biblia, trataba sobre la llegada del anticristo, el hijo del diablo. No tuvo éxito y alguien durante una comida le sugirió. Que su protagonista fuera un niño, algo que seguro llamaría la atención. Reescribió la idea, que se prolongaba en diez páginas, añadió un poema que se inventó para la ocasión, después muchos buscarían esta letanía en la Biblia, y dio a la historia un toque de thriller, mezclando a la alta política. No todo iba a ser fácil, se puso al frente de la cinta a Chuck Bale, cuya idea era algo diferente a la de s h e l t z e r y al productor May Sneufeld. Todo era demasiado artificial y la película se estancó. Nadie sabía por qué, pero el productor, tras mover algunos hilos, se enteró de que la Warner Brothers había puesto en marcha el proyecto de la segunda parte de El Exorcista y por lo tanto el estudio no iba a competir contra sí mismo. Tras recuperar los derechos de la película, el proyecto pasó a 20th Century Fox y Richard Donner fue el elegido para dar un nuevo impulso a la profecía y que pudiera salir adelante. El actor para dar vida a Robert Thorne, un diplomático americano, fue Gregory Peck, aunque no fue la primera opción, ya que se barajaron nombres como Charlton Heston y William Holden. Peck estaba inmerso en una profunda depresión y se había exiliado voluntariamente a Francia para pasar el terrible trago de la muerte de su hijo. Lee Remick, una actriz inglesa, al saber que Gregory Peck estaba en el proyecto, aceptó de inmediato y así se convertiría en la mujer de este, Catherine. El joven David Warner, muy cotizado en esos momentos, se unió a la película y fue un gran acierto, ya que se decía que Peck se veía a sí mismo reflejado en él y tuvo un rol muy paternal, algo que se deja ver en la pantalla, donde existe una gran química entre ambos. El elegido para dar vida a la encarnación del diablo fue a caer en un niño de c u años, t r o a Harvey Stephens. Se presentó en el estudio para el casting y su cara de no haber roto nunca un plato fue más que suficiente para que Donner lo eligiera. A pesar de que la idea era que una niña fuera la protagonista, la película cuenta la historia de un embajador norteamericano en Italia que es incapaz de decirle a su mujer que el hijo que esperaban ha fallecido y por lo tanto acuerda con un sacerdote sustituirlo por otro recién nacido. Los sucesos se van sucediendo y siempre orbitan alrededor de la figura de Damien. Es cuando Robert Thorne recibe la visita de un sacerdote que le avisa de que el niño al que están criando es más ni más ni menos que el hijo del diablo. Thorne, nombrado embajador en Londres, no cree ni una sola palabra de lo que le dicen, pero una nueva serie de eventos le convencen de que algo raro, de verdad, está sucediendo. Y esto le lleva a embarcarse en un viaje a Israel para averiguar la veracidad de las palabras del sacerdote. Llegados a este punto, lo que pasa en la película es mejor no desvelarlo por si alguien no l a ha visto. Hay que destacar que Richard Donner fue muy meticuloso y siguió al pie de la letra el guión de David Seltzer, algo que sorprendió al propio escritor. Capítulo aparte, merece la gran banda sonora compuesta por Jerry Goldsmith, un músico que ha dejado su marca en un gran número de películas de reconocido prestigio. Ave Satani, quizás sea una de las canciones más reconocidas en una película de terror. Una particular misa negra. No se acabó aquí el legado de la profecía, que por cierto, en su primer fin de semana, recaudó cerca de 5 millones de dólares, una tercera parte de lo invertido, y que finalmente acabó recaudando cerca de 60 millones, una gran cifra que dio pea i que Harvey b e r h a r d productor y propietario de parte de los derechos, decidiera poner en marcha la segunda parte. El director y los actores principales de la primera pusieron diversas excusas para desvincularse de este proyecto. El director sería Don Taylor, el actor protagonista, el antes mencionado William Holden, que hace solo unos años había descartado el papel, y junto a ellos varios actores semi-desconocidos, donde figuraba Lance Henriksen, que con el paso de los años se convirtió en actor de culto. Seguro que su nombre les suena: protagonista de la serie Millennium, un breve paso por expediente X. Y demás series y películas de un género parecido. La película se acabó estrenando en 1978 y la crítica la calificó como secuela inútil. Aún así, funcionó y los 26 millones de dólares cosechados invitaron a continuar la saga con una tercera película. En 1981 salió a la luz el final de Damien. El director de este bodrio fue Graham Baker y contaba la historia de un Damien ya adulto. Convertido en hombre de negocios, que pretende destruir al hijo del Salvador. Aquí, Damien estaba interpretado por el norirlandés Sam Nail, que años después lo veríamos en películas como La c a s a del Octubre Rojo, El Piano, Parque Jurásico u Horizonte Final, para poner algún ejemplo. La cosa no quedó en este final de Damien porque el 6 de junio de 2006, es decir, el 6 del 6 del 6, llegó el remake. John Moore se puso detrás de la cámara y los papeles protagonistas recayeron en Liv Schreiber y Julia s t i l e s La idea era revitalizar la película y los personajes, y en cierto modo lo consiguieron. Fue fiel a la profecía de 1976 y cumplió como remake, aunque muchos nos preguntamos si de verdad era necesario, ya que no aporta nada nuevo. Este es un breve repaso por el cine que tiene al diablo y a las posesiones como protagonista. Espero que les haya gustado y si no han visto esta saga, les invito a que lo hagan. Eso sí, para hacerlo, apaguen las luces y métanse de lleno en la cinta. Seguro que no deja a nadie indiferente. Pérez. No me extraña que los primeros seres humanos que salieron de sus cavernas miraran al cielo y observando el firmamento se quedaran marcados por tal espectáculo y comenzaran a hacerse miles de preguntas. Hoy Tenemos el privilegio de conocer algunas de esas preguntas que se realizaban nuestros ancestros. Si bien es cierto que estamos comenzando a entender un poco las maravillas del universo, pero el camino que nos queda es largo y a la vez tremendamente excitante. La lupa viaja al espacio para entre todos, disfrutar, entender, y aprender de la mano de j o a n m a c a m p o s Bienvenidos, amigos de la Lupa, a Ciencia para Todos. Soy j a u m e Campos y estaré con todos vosotros los próximos 15 minutos para hablar de nuestro satélite, la Luna. Hablaremos de su formación, de sus características físicas y de la importancia que tiene para todos nosotros. Comenzamos nuestro viaje. La Luna es el único satélite natural de la Tierra y el quinto satélite más grande del sistema solar. Es el satélite natural más grande en el sistema solar en relación al tamaño de su planeta, un cuarto del diámetro de la Tierra, y es el segundo satélite más denso después de Io, una de las lunas de Júpiter. Sin embargo, la Tierra y la Luna siguen siendo consideradas un sistema planeta-satélite. En lugar de un sistema doble planetario, ya que su b a r i c e n t r o está ubicado cerca de 1700 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, aunque por su masa sí podría considerarse como un sistema binario. La Luna se encuentra en relación sincrónica con la Tierra, siempre mostrando la misma cara a la Tierra. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico, entre las brillantes montañas antiguas y los destacados cráteres de impacto. A pesar de ser el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Su prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna. Una importante influencia cultural desde la antigüedad, tanto en el lenguaje como en el calendario, el arte o la mitología. El hecho de que la Luna salga aproximadamente una hora más tarde cada día se explica conociendo la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. La Luna completa una vuelta alrededor de la Tierra aproximadamente en unos 28 días. Si la Tierra no rotase sobre su propio eje, sería muy fácil detectar el movimiento de la Luna en su órbita. Este movimiento hace que la Luna avance alrededor de 12 grados en el cielo cada día. Si la Tierra no rotara, lo que se vería sería la Luna cruzando la bóveda celeste de oeste a este durante dos semanas, y luego estaría dos semanas ausente durante las cuales. La Luna sería visible en el lado opuesto de la Tierra. Varios mecanismos han sido propuestos para explicar la formación de la Luna hace aproximadamente 4.500 millones de años. Esta edad es e se a e c h o Es calculada en base a la datación del isótopo de las rocas lunares, entre 30 y 50 millones de años después del origen del sistema solar. La hipótesis general hoy en día es que el sistema Tierra-Luna se formó como resultado de un gran impacto. Un cuerpo celeste del tamaño de Marte. Colisionó con la joven Tierra, volando material en el órbita alrededor de esta, que se fusionó para formar la Luna. Se cree que impactos gigantescos eran comunes en el sistema solar primitivo. Los modelados de un gran impacto a través de simulaciones computarizadas concuerdan con las mediciones del momento angular del sistema Tierra-Luna y el pequeño tamaño del núcleo lunar. A su vez, Demuestran que la mayor parte de la Luna proviene del impacto y no de la joven Tierra. La importante cantidad de energía liberada en el gran impacto y la subsecuente fusión del material en la órbita de la Tierra pudo haber derretido la capa superficial de la Tierra, formando un océano de magma. La recién formada Luna. Pudo también haber tenido su propio océano de magma. Las estimaciones de su profundidad varían entre 500 y el radio entero de la Luna. Cuando Galileo Galilei apuntó su telescopio hacia la Luna en 1610, Pudo distinguir dos regiones superficiales distintas. A las regiones oscuras las denominó mares, los cuales, por supuesto, no tienen agua y llevan nombres tales como Mar de la Serenidad y Mar de la Fecundidad. Son planicies con pocos cráteres de origen volcánico. El resto de la superficie lunar es más brillante y representa regiones más elevadas con una alta densidad de cráteres. En la superficie lunar, También existen cadenas de montañas que llevan nombres como Alpes y Apeninos, igual que en la Tierra. Cuando Galileo Galilei observó por primera vez la Luna con su telescopio, afirmó en su libro Sidereus Nincius que no era lisa, ya que tenía cráteres. Más tarde, en el siglo XVII, Giovanni Battista r i c o l i y Francesco María Grimaldi trazaron un mapa de la Luna y dieron nombre a muchos de esos cráteres, nombres que se han p r e s Que se mantienen hoy en día. La Luna tiene una atmósfera insignificante debido a su baja gravedad, incapaz de retener moléculas de gas en su superficie. La totalidad de su composición aún se desconoce. El programa Apolo identificó átomos de helio y argón y, más tarde, en 1988, Observaciones desde la Tierra añadieron iones de sodio y potasio. La mayor parte de los gases en su superficie provienen de su interior. La ausencia de aire y, en consecuencia, de vientos, impide que se erosione la superficie y que transporte tierra y arena, alisando y cubriendo sus irregularidades. Debido a la ausencia de aire, no se transmite el sonido. Asimismo, Al no existir un manto protector, las radiaciones ultravioleta y los radios gamma emitidos por el Sol bombardean la superficie lunar, siendo necesario contar con trajes protectores especiales que eviten sus efectos nocivos. La falta de atmósfera reseñable hace que la superficie de la Luna no tenga ninguna protección con respecto al bombardeo esporádico de cometas y asteroides. Además, una vez que se producen los impactos de estos, Los cráteres que resultan prácticamente no se degradan a través del tiempo por la falta de erosión. La Luna describe alrededor de la Tierra una elipse, por lo que la distancia entre los dos astros varía y también la velocidad de órbita. Dado que la rotación lunar es uniforme y su traslación no, pues sigue n las leyes de Kepler, Se produce una libración en longitud que permite ver un poco de la superficie lunar al este y al oeste, que de no ser así, no se vería. Asimismo, la Luna se aleja unos 4 centímetros al año de la Tierra, a la vez que va frenando la rotación terrestre, lo que hará que en un futuro lejano los eclipses totales de Sol dejen de producirse al no tener la Luna suficiente tamaño como para tapar el disco solar. Actualmente, desde la Tierra, la Luna y el Sol tienen un tamaño aparente muy similar, haciendo posible los eclipses totales de Sol, tapando la Luna totalmente a nuestra estrella. La complejidad del movimiento lunar dificulta el cálculo de los eclipses y se debe tener presente la periodicidad con que estos se producen. La Luna no gira en torno a la Tierra, sino que la Tierra y la Luna giran en torno al centro de masas de ambos. Así, mientras la Tierra gira en torno al centro de gravedad del sistema Tierra-Luna, aparece a la vez una fuerza que intenta deformarla, dándole el aspecto de un huevo. Este fenómeno se llama gradiente gravitatorio, el cual produce las mareas. Al ser la Tierra sólida, La deformación afecta más a las aguas y a la atmósfera, y es lo que da el efecto que se suban y bajen dos veces al día en el punto más cercano y alejado de la Luna. La Luna es el único cuerpo celeste en el que el hombre ha realizado un descenso tripulado. Aunque el programa Luna de la Unión Soviética fue el primero en alcanzar la Luna con una nave espacial no tripulada, el programa Apolo de Estados Unidos consiguió las únicas misiones tripuladas hasta la fecha, comenzando con la primera órbita lunar tripulada por el Apolo 8 en 1968 y seis alunizajes tripulados entre 1969 y 1972. Siendo el primero el Apolo 11 en 1969. Estas misiones regresaron con más de 380 kilos de roca lunar que han permitido alcanzar una detallada comprensión geológica de los orígenes de la Luna y su estructura interna. Desde la misión del Apolo 17 en 1972, ha sido visitada únicamente por sondas espaciales no tripuladas, en particular por los astromóviles soviéticos Luna Hot. Desde 2004, Japón, China, India, Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea han enviado orbitadores. Estas naves espaciales han confirmado el descubrimiento de agua helada fijada al regolito lunar. En cráteres que se encuentran en la zona de sombra permanente y están ubicados en los polos. Se han planeado futuras misiones tripuladas a la Luna, pero no se han puesto en marcha aún. La Luna se mantiene, bajo el Tratado del Espacio Exterior, libre para la exploración de cualquier nación con fines pacíficos. Bien, amigos de la Lupa, es todo por mi parte, deseando que os haya gustado mi intervención. Ciencia para Todos está producido por Radio Meta y nos podrás encontrar en nuestra página web www.radio.es m y en ebooks en el podcast Ciencia para Todos, donde podréis escuchar todos los programas completos. Ha sido todo un placer estar en este magnífico programa. Soy Yauma Campos y me despido de vosotros hasta la siguiente ocasión. ¡Hasta pronto! La Lupa a Pérez ¿Qué deciros del programa de esta noche? Un sinfín de sensaciones han recorrido mi cuerpo, mi mente y mi alma. Hoy he comenzado a admirar. La figura de un dominico, la fuerza y la fe de un exorcista y la grandeza de una persona. Hoy, el padre Juan José Gallego ha tenido la generosidad de permitirnos experimentar una amalgama de sensaciones. Sus palabras, sus relatos, sus experiencias. Hoy en día aún quedan personas a nuestro alrededor, personas con las que quizás por un instante cruzamos nuestras miradas en plena calle, sin saber que esa persona, que ese ser humano, cada día de su vida, Se levanta con la misión de calmar esas almas atormentadas y devolverles la paz y la serenidad con la que un día vivieron sus días. Poco a poco, y aún con las palabras del padre gallego resonando en mi mente como un eco interminable, me dirijo al sofá de mi casa. Miro fijamente el televisor y veo el rostro del pequeño Damien. Esa criatura que esta noche Alberto Hernández ha rescatado para todos nosotros. Ese niño con una mirada que a mí personalmente me produce un tremendo desasosiego. Y llega el momento en el que me invade la necesidad. De mirar el firmamento. d i a m u l a n d o a Galileo Galilei, acudo al telescopio de Joan Macampos. Y dirigiéndolo a la Luna, contemplando nuestro satélite, me di cuenta de que la vida, cada momento, cada instante, está radiada. de Tremendos e inquietantes misterios. Quiero agradecer su colaboración en este programa. Ageno Soler, Javier Pastorizo, Panús. Y la voz. h e r m a k i Sevilla, Alberto Hernández, Yoalma Campos y yo, desde este momento nos ponemos en marcha con un nuevo reto. Soy Rosa Pérez y os espero. En tu radio.com, Onda Sevilla Radio y Canal Misterios de i v o x Un placer haber compartido con todos vosotros estas dos horas de radio. Of heavenly l i g h t but all the choirs in my head say, Oh, to get a dream of life again, a little vision of a sun in the a i but all the choirs in my head say, Oh, oh. And I need one more touch, another taste of divine rush. And I believe i b e l i e v e i t g s o